¡Hey! ¡Hey! ¡Trabajar! ¡Hacen un trago, un bebé! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ahí! ¡De las clases de... de la clase de viejos ahora voy a explicarles que hay un viejo casero ay que no sale a la calle y hay un viejo casero hombre que no sale a la calle y hay un viejo que es terco y pelionero en su casa y hay un viejo que no sale a la calle Sasá, vaya que viejo tan terco, la terca nadie hace falta. Vaya que viejo tan terco, la terca nadie hace falta. Y ese viejo tan terco no soy yo, ese viejo tan terco no soy yo. Porque un viejo correcto es que soy yo, y contento en su casa es eso soy yo. Y ese viejo tan terco no soy yo, porque un viejo moderno es que soy yo. Moderno es que soy yo, parrandero es que soy yo, mujeriego es que soy yo, ese viejo moderno es eso soy yo. Vamos a ver Pattie Pattieal, pese a de canciones. Para Ay, que se siente y se duerme Y hay un viejo temoso Ay, que se siente y se duerme Y ese viejo rabioso Ya no consigue mujeres Y ese viejo rabioso Ya no consigue mujeres Está listo Y hay un viejo que es vivo Que no para en su casa Y hay un viejo que es vivo, que no para en su casa. Vaya qué viejo tan vivo, persiguiendo a muchacha. Vaya qué viejo tan vivo, persiguiendo a muchacha. Y ese viejo tan vivo, si sí, soy yo. Y ese viejo tan vivo, si sí, soy yo. Porque un viejo sabroso es que soy yo. Que cariche mujeres, es soy yo. Y ese viejo tan vivo, si sí, soy yo. Porque un viejo moderno es que soy yo. Moderna es que soy yo. De perrenque es que soy yo. Perrenqueo es que soy yo. Y sabrosazo es que soy yo. Dois de 15 están. Crispín y ya son de armas, y Rafael y ya son de acero. Ángel lo fijo.